En la orilla del río Espantada del tiempo sujeta al desvarío Loca de calles locas Solitaria Con plazas deslumbrantes y paisajes al borde del silencio Madrastra Madre inútil Invierno de un estío brutal sin primavera Y ese otoño dulcísimo que afila las paredes de tus viejas murallas Cayéndose por todas las ventanas. Vieja tumba crecida a mis espaldas, ¿a qué hora abandonas el mundo para huir con nosotros hacia la hermosa mar tan dulce y tan lejana? y Principia, tierra de Barrenaus una vegada más y es en la radio topo 101.8 de FM Zaragozana, a voz da sin voz y aunque te enterarás de las cosas que en veras te importan Esta ciudad, tan vieja como ninguna. Bueno, una edición especial de de Estrella a Estrella, la la sexena edición de esta misión de Raso en aragonés en catalán que se fa todos 2 años aquí en Rayotopo. Junto a recordamos que Te Revernados y la versión radiofónica de blog del mismo nombre y que le bot 10 años ya casi dando mal en aragonés. Camino por sus callejas Que nos puedas cuidar todos los miércoles de 6 a 8 en Radio Topo. Y pero que sí, que puedes seguir o blog o programa de radio en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Flickr y en iVoox. E Puedes trobaros podcasts anteriores en los blog en la plataforma de podcasting en books y en la página web de Radiotopo, radiotopo.org. Y pero que sí, os recuerdo que en e box más, tenéis un botón de donar que me podéis dar perricas y así las convidadas y los convidados de este programa se podrán hacer unas vieras a la vuestra salud. Y recuerda que si es falta de cuñaos. ¡Ascuita tierra de barrenaos. Muy bien. Espero que un día baje. y bueno hoy tenemos en este especial de estrella estrella en este seis de estrella estrella que hacemos ya seis años de, de misión especial en aragonés y en catalán tenemos un programa especial sobre pilas ya re, recordaréis los que nos escuchéis es el año pasado pues que estemos charlando de pilas pero desde de una vista pues muy borinera no pues contando lo que Eva nos vivió pues pues los que no se sé, vanos estado de borina pues los nueve los diez días lo que fuese que durase pilar pilar. En esta ocasión íbamos a tornar a charlar de pilas, pero lo hemos a hacer desde en vistas diferentes, desde chen que vivido los pilas de alta traza. No tan morinera, sí, y solo decidimos atrás, después de escuítalo. y bueno güey vamos a tener una ripa de, de convidadas de convidados eh, va a ver aquí va a pasar Chen por por el estudio por los teléfonos ambute eh, y de muchas de muitas menas porque porque vamos a tener a muita chincharrando de muchas cosas Y a los primeros que tenemos son, son dos personas que han estado todos estos pilas eh, una mica apatrullando la ciudad, ¿no? Que les ha tocado de treballar, les ha tocado de treballar firme, que ya, ya me llevo ceño de fastio por esto de apatrullar la ciudad uno de ellos ¿no? Eh, bueno, ellos los dos, Alex y Davi, son, son taxistas o taxistas, no sé cómo preferirán ellos decirse. Con ese, con ese. Tasistas, Bueno, pues los dos son, son taxistas y se han habido de foter pues, todo lo, todas las fiestas de, de Zaragoza de, de estos pilas eh, reballando. Bueno, lo primero ya que nos contéis una miqueta porque cuento, no sé, ya, ya sabes que aquí los taxistas pues pues sal, goz, gozad salir poco en, en la radio, pues que nos contéis una miqueta cómo, cómo han estado los vuestros, los vuestros pilas, cómo es vivir estas, estas fiestas Hosti, pues Bueno, el bueno, de David pues no. Hola, me digo, o sea, soy David y, y soy taxista Bueno, pues estas fiestas, pues como las hemos vivido Pues... Pues levando, muy bien! <risa> ¡Po muy bien! levanta a toda la chen que, que sos de morina, siempre y yo, bueno. yo yo que chusto más pillado Chusto el año, que menos he treballado y más he salido Pero bueno, puedo charlar de a años, que llevo una ripa atreballándolos. Bueno, pues como hay un día normal en, en, la, en los pilas de un, de un taxista. Bueno, también tenemos, he eh, decirlo decirlo, Sincusad, que ye, ye por el estudio Ye Fernando, Ye Armando, que puedes intervenir cualquier que hizo oye para que, so pa que charlemos todas y todos. Sincusa, como hay un día normal en la las pilas taxistas. Bueno, pues o primer día No y hay días normales. O primer día, al eso pues ya te vas a la idea, ¿no? De que te espera como, pues eso, nueve o diez días de... De reventate. Porque ya si nadie, pues... Dormir lo chusto, pues para descansarse y, y salir bien fresco. Pero la resta, pues ya siempre... Volante, volante, volante, volante. Y ya pues, o segundo y bueno, la resta de días, pues... Te despiertas, te... Te sacan la, las. huelleretas, ¿no? ¿Cómo lo sí. podríamos decir. No sé, preguntaré al endacaris muertos. Eh, ¿Eh? Yo.. sí, bueno. Yo y esos nueve días que dice David, pues sí que vosotros vaya los mes de nueve, que no de, de días, como fue de continuo la resta del año. Y bueno, son días. De entre divertidos y complicados. Porque trovas historietas.. Divertidas, pero también, pues claro Trogaschen que va al revés Que van caminando con los, con los Con los chenullos Y bueno Y los peñistas, los peñistas Y sí Los peñistas van en taxi, no van en, en un bus charanguero O ya cosas así ¿no? <risa> Los peñistas, coño, no les dicen de entrar en otra vía. <risa> ya llevo ampia, no taxi O sea, ya, ya son los rebotaos, ¿no? Sí, sí, sí Pero yo, yo quiero, ya que aprofito esta oportunidad Por favor, en Interpeñas ¿Qué pasa? ¿Que les chitan bardo ya nada más que y entran ¿tú ¿Cómo ya hizo? Porque, oye, salen con mierda yo lo chito y no, los buen Yo lo chito, no, suelo do taxi, pero para que sea Medellín, pues. O sea, se me... yo Yo flipo, te, te dice en el auto, bueno, que te, te pegas nueve días trabajando a Shaq y un día a Sack escoscando el auto. Si se puede decir escoscar, porque. Se puede, se puede. Si tiene coscar almendra, sí, claro pero, Obvio auto, después de pilas, tiene de todo. <risa> bueno, y os queda en todo este borachín, en todo este barducal, nunca no mi te ¿no? os queda el ratico pa' fiestas. Cu cuento que a Alex este año le ha le quedado pro, ¿no? Sí, a yo sí, a yo este año sí, pero pero un regular pues un día de entre semana. Los cabos de semana, no. Sí, un día, ¿no? Pues que... O día que tenemos fiesta por viñeta, y, pues sí, o día que, que remata es un poco el anti de Treballar y... y ya pues aprofitas un poker pues para vender a la Chen y, y que me hizo aprofitar que venga Bella Colla el grupo Asinas Majo <risa> que tengas la suerte que ese día ya hay que, un concierto que bueno día, que yo por un regular pues me goza de tocar pues Melendi o cosas distintas <risa> y hombre pues que cantarán bien si quieren pero a yo voy a tocarme los días de fiesta os días que la Chen que tenés fiesta toda la semana sos reventaos Y no queréis salir, y llego como. Ajá uh -huh. <risa> Pues nada, me quedo en casita. ¿Por cierto, <risa> porque no lo puedes O diría que te os toca de fiesta? No. y soy ya y... regulado por el concello. Y... Ch hablaremos con lo concello para el año venido. Y de inamovible. Sí, sí. y los cabos de semana, trabajamos también los dos. Claro. Porque reforzamos que Dimpoelache no diga que no hay, hay taxis, porque somos todos os taxis en la carrera. ¿Todos? ¿Todos de Zaragoza? Todos. Sí, los cabos de semana más, somos todos taxis en la carrera, igual como Día Pilar. por cierto eh, como buen taxista que lo sepas me trae un palillo ¿vale? yo la virchendo por piran. favor me lo que fotos que voy tengo muy tempando yo con un DJ virtual este pero si podéis ver la foto de un Pablo, que se veiga lo palillo de, de David hombre bueno y, y tos, tos vago a la vez y se, y se dilla que tenías de fiesta o, o en el tuyo caso y sos dillas que tenías de fiesta por, por lo que pasó y tal estiez en bel acto tos, tos vago a esta bella coseta A ah, yo sí <ríe> Yo tenía la suerte de poder estar en, Aquí en las barras de Dama de Alena Crapula, como no eh, oh, Y con hoy ser un Hostia, un Dragons. Eh, tenía qué? enorme suerte este año De con hoy ser Y bueno, velleme ver conciertete majo Como Doctor Calypso, Manolo Cabeza Bolo A tú no, a tu pano Lo diré A unos <risa> unos que tañonas, tira, bla, unos que famosica cantan, tal. Eh, ni zorra, que ni zorra llega a colla, pero, quiero decir. Que, que no, sabe, <risa> ¿No sabes quién era? U... <risa> ni zorra llega a colla. Pero sí que me ha bajado por hacer cositas este año, sí. Pero bueno, a otros años no, ¿eh? pero un regular no. está un somarda. Puede, puede estar que te suene a la chen que no seas De ver <risa> el programa, que viva, que viva antes más por estas ondas y que espero que torne antes con antes. Que llega la, la hora charrante, porque. Pero, Porque estos son los nuestros los nuestros charrantes. Los he endevinado por las camisetas, ¿no? ¿Lo han Te lo <risa> va a decir ahora, le vamos a ver más chambrita. Por, por, por opalillo, por opalillo. Espera, me saco la sudadera, bueno, ¿cómo se dice? La, la sudadera, o jersey. Y, y bueno, se, estando profesionales como, como sos vosotros, ya ha salido ya salió, bella, bella historieta. ¿Tenéis bella reivindicación a nivel profesional para pa los pilas del año venien? Todas. <risa> no, no, chugando a la morra y eso de Hago <risa> las reivindicaciones Por favor, las camisolas peñistas Atadlas bien sí, que, <risa> que de impués no quedan Soqueira, policía, local a la <risa> Y... Y no, que, no. que asfalten interpeñas, por favor que asf Interpeñas les faltaba, ¿Ah, sí? Sí. Y de Aunsa, Leobardo, y sé. Porque chitan Tierra y Barrenaus del encima. ¿sí? Ah, vale. Se o sea, eh, qué chulo de palabras, ¿eh? Eh, eh, eh. eh que esta hijita, eh! Ay, cuántas horas de cope me ha costado esta gracia. <risa> Ay, Dios mío. Bueno, pues no sé si tenéis... Dime, dime. No, no, estoy pensando, no, estoy pensando, pero no Una, me... Una reivindicación, pues bueno, pues este año parece que ha estado mejor, pero... Cuando sale toda la chena en Cuanzarra, Interpeñas, Recinto Expo, etc. Y grandes, como podrían decir, bloques de de movida, de inter movida y está. Interpeñas y Expo, David. Pro. Bueno, claro, sí. Pues bueno, Cuanzarra, estos dos recintos. Eh, lo malo que tenemos ya que no damos abasto, Pro. Que no. Eh, y policía local, pues para unas cosas extrañas. Mm. Para. para que la Chen, pues, fa' ringletas de Chen Que bueno, pues, altubais oye bien Pero para los taxis nos tornan barrenados Y... Cal explicar Que bueno, en, sí, no. en las puertas Mesmo de la, de la Expo, como de, de las ferias De Interpeñas, y hay una turada de taxis Provisionales que, que meten todos los años eh, pa, pa estar para estar para las fiestas Y, pues bueno, sí que con esclata Todo, por decirlo así, las cuan zarran Que, pues, cuanta Chen puede salir en ese 20 dos mil, tres mil Personas Estamos charlando que somos 1.800 taxis en Zaragoza. Chena, brozueco. ¿vale? Y eso, más los buses, más, más otra vía, ¿no? Pero sí que es verdad que policía local, a nosotras, no sé por qué, pero esto sí que se lo quiero decir a la Chen, porque la Chen esto no lo sabe. Que si pillas una persona de fuera de la turada de taxis, eh, por ejemplo, vamos a meter el ejemplo de Interpeñas. Pillas no. una persona en arredonda que lleve antes de las ferias, por ejemplo, meten o taxista. Ayora o taxista perixo no atura a la chen y Periso no prene chen en, en esa redonda, por ejemplo. Eh, yo hoy solo fa policía local, no lo entiendo ni lo entenderé nunca más en la vida. Y bueno, lo de ya dado de la Expo eso ya, ya la de Bacle. Ch chen que ir A estos recintos salir primer. a Valdespartera. <risa> no, de verdad, de verdad. Primer o sea, de, de todo, no llegue de Faigaz mala farcha, llegue que no podemos billetos. Y también fez mala farcha. <risa> <risa> Así es, un poco de odio también, un poco de odio de taxista. Ah, nosotros queremos. Pero, pero no, hizo la reivindicación ¿me queremos, queremos vuestro dinero. <risa> con lo bien que ibas. Ya sí, broma. Sí, tío, no nos quedamos como pesetos en cara, me cago en nada. Pero bueno, la reivindicación es que me para policía local, ¿no? Pa policía local que, que se metan de acuerdo con el Concello y que esas horas de gonzarran Oye, que nosotras no tenemos la culpa de que la chense nos... ¿Y que se nos...? chita encima del auto sí. eh? o sea, vamos a ellos se me han chitado encima del auto y que no me dejaban seguir si no les pillaba y era como se bueno me... bueno, sí, ya eh, que iba a hacer ruta, me... se, se, se posan en el nobel mello eh, te tallan una carrera frente a fin de una cadena humana cosas listas que bueno pues y policía local nos carraña nosotras que en un momento pues está gracioso cuando yo salato canto de Otasi pero cuento que desde ahí intro una putada bien grande, sí, pero bueno, respeto, no es que me a la chen, respeto Bueno, eh, hemos de ir ya para los convidados, que los tenemos aquí Así nas que, que yo creo que vamos a meter una, una miqueta de, de música No sé si tenéis una zaguer parola, todos de eso Medio minutico si tenéis bella cosa eh, Badaños no sí, Frigorífico Jiménez Los Santos se mete con todo el mundo oye es muy objetivo A <Risas> un pala cope. Bueno, en esto, en esto se resume la actividad taxista Ya veo. Fari vive, la lucha sigue. <Risa> <detta> Así es que íbamos que a ir después de estas sabias parolas de, de Alex y David, de los taxistas, eh, de Aragones of Hablans, más Aragones of Hablans de todo el mundo, de taxi Íbamos eh, a ir a otro colectivo de, de treballadoras y treballados, y también, mientras, pues íbamos a meter una miqueta de música, pero que sí, ya lo decían, ya los han nombrado a los Atupa, que estuvieron aquí de, de concierto en, en la Plaza de Amalena, que hacían un concierto, hace una... chen super joven que, que vienen pues petándolo porque fan una música muy to buena y tienen un directo súper potente, que os recomiendo que si tenéis la, la ocasión pues que los veáis en, en directo que todos vais eso disco, que creo que sí como toda la buena chen, pues lo han pensado de baldes en, en la suya web y que no son otros, que no sé si lo he dicho ya, que los atupa y, y va a meter una canta que ye rap que ya con eso lo dices todo no pues rap cuatribarrao esto ye brutal no, no puede haber cosa millón en el mundo Pues eso, pues con este rap de Los Atupa Tornamos a escape y seguimos con lo siguiente en colectivo Venga es la <risa> única manera és un DJ i quan l'opena és 4 i barra com és 4 i barra quan unir-nos és l'única manera per fer respecte Si son lo fuera, es 4 y bar rap, como es y bar rap, yeah. Toca la puerta, soy Roberto el junior de esa tupa. Flipan nano, Michael Jackson ya en esta cultura. Estén dispuestos a hacer la escena y que pueda puchar el nuestro estimado hip hop. Si como se espera flipar, un género musical, somos una branca en unión. Valencia no es per cátara y cómo está la situación. Volem obrir camis, la nueva escuela pega bien fuerte. Un lustre ficado así, voy a puchar más escalones. Entra gente de Catalufo para cantar al mi idioma. Y yo les digo, no si no sabéis de mi persona. más fácil para dar a mesplazos creguas fuck, son demora que se apunta que está aquí guajá, si la herida rapera y que la pena y se lo enlleva, que par de forma men, sin seca problema, sin se pese la lengua, la misión es que era la adicción y que escambie la opinión del rap para nuestra escena, sufra la vena del flow y ya no puc parar a tu tupa, pero el rap en valenciado debe ser demencial imposible is nothing, eso es lo que aporte en primer discal, no es de bras, eso no se oye bien ya, te presta porta la calma, porque mi actitud vacío, actitud ilusión, molta gana, de veure el rap en valencià en el lloc que es mereix a tu pa 4i barrap el moviment a si que... Juan Unions és l'única manera per fer respectar aquesta escena 3, 6, 1, DJ i fan no frenes 4i barrap, com és? 4i barrap, bum! Juan manera per fer respectar aquesta escena 3, 6, 1, DJ i fan no frenes 4i barrap, com és? 4 yeah! i forma como a norma a l'hora d'escriure, transmetre i fer pensar com a objectius del que siguin interpretar, dels tres nivells, damunt de tot, passar-me-ho a estudiar, crear que s'ha sigut en la ment, fer música temporal que tinga valor, descendent, cohesionar i conseqüent en qui no tindré límit, posar-li esports, ser autocrític, vull dir, fer bones cançons, fer d'equat i barrap, un clàssic i un punt de trabada o si no hi ha competició, tots s'ho esperen una causa, fer-ho d'ell, fer saber, compartir i construir una escena que valga la pena, fer que no La por al rap, l'esteso urbà. Aprofitar per fer el país, obrir les ments i alçar el puny. Aprofitar per fer amics, conèixer gent i viatjar lluny. Aprofitar per cantar ara que puc, que consiga siga major vull tindre bons records d'això i estar orgullós, i per tot això hi ha jo. Començo un llarg trajecte en Robert, Fer i Adrià. Això s'estupa, quan arriba el rap i gran cantat. Quan unir-se és l'única manera per fer respectar aquesta escena. És un sui, s'envilla i fa l'oferes Quatre i barra, com és? Quatre i barra Bum! manera Esquadri barrat, com és? Esquadri barrat, com és? Esquadri barrat, xia! Més cabró a relluir en ocasions, tornillo, jo. Més bo, més fort, més tos, que fot com no. Som en risó. D'una veu prominent prometent d'ins pitxors. Seriós quan cal cero, després ja No jugarás amb el meu, no me'n va. Van criticar per canviar a tots ells, se'ls diria. La underground en castellà em donava allà agonia, i qui diria? Que patre de poble feien bon rap. I en credors no confiaven, i ara baixen el cap. Esquadri barrat, Rap el ideal y la meua bandera. Rap en Valencia que banda banda. Bonz grupa la escena y que esfrena. Sintos chunts ben bona la faena. Qui diga que esta música va la crema. Burges de pancha plena, se señala y es condena. Comeix una centena i al centre barren de m'ha. Doncs el síntom és del que mest de qualitat. Son el ritme scalen a la ciutat. Tremolen president i ajuntaments ens davan la diversitat. No podran aturar el ritme de quatre barrades. Quan unir-se és l'única manera. tengo que esperar a que me sea necesito un billete mal no fuera es 4 barra comes 4 barra tú cuando ni es una manera tengo que esperar a que me sea necesito un billete mal no fuera es 4 barra comes 4 barra Bueno, y tornamos en este Tierra de Barrenaus especial de Estrella a Estrella en esta misión de, de Radio Topo, en, especial en aragonés y en catalán. no sé si nos siente Silvia ya al otro costado de, de teléfono Silvia sí Bien. que no te sentíba. Ahora, ahora, ahora nos sentimos. Ahora, ahora ya sí funciona todo bien. Siempre con la técnica yo me fui una mica de empandullo pandullo. Bueno, pues eso, pues decíbanos nos tenemos a, a aquí, hemos charlado ahora con, con taxistas y ahora charlamos con otro gremio, con la con la hostelería, que, que tenemos aquí a, a dos representantes, a Silvia, que, que atrevalladora de, bueno y, y dueña de, de la flama, y a Jesús de, de Ordeo Minero, y en estos pilas de de Matadragón, ¿no? de, de ese Bar, que, que Asurti o Perasti Y bueno, pues pues una mica Como hemos principio con los taxistas ¿Cómo oye la vida de, de una hostelera, de un hostelero En, en estos pilas, ¿no? que cuento que pro diferente a, a la de un morinero Puro y duro Pues sí, la ver, verdad que, que En pilas la vida en hostelería Y eh, muy mucho Pero a Dios siempre me hago yo Porque yo me lo tomo atrás, no En cuentas de ir yo puestos, espero a, a que la chen venga aunque soy yo Buena filosofía, buena filosofía Muy bien, muy bien, y una putada. <risa> no, yo estoy que he bebido mes bebidas distas de cafeína taurina y demás más sí. que en toda mi vida. <risa> ¿Y, ¿Y cómo, cómo, cómo hoy un día normal en la, en la vida de un estelero pilarista? Pues yo lo dividiría en dos en dos trangos. Estaré varasos primer primer cabo semana y o zaguero. cabo semana, el primer cabo semana yo pro, pro pincho he divertido y todo pasas bien, incluso bailas y ya zaguero ya pues nada más que quieres que, que Torre remate la chen ya te empieza a parecer una miaja <risa> intertinen y tal, o sea, no... Pues, y es claro. verdad que lo que dice Jesús que, que os sea, cabo de semana que es ya que rematen las fiestas porque son muchos días y eso ya lo que tal pensar porque la chen puede trigar, salir un día, dos, todos como quiera, pero tú si trebayas en día no puedes trigar has de treballar tus dos días Duro, duro ¿no? El, y con todo y con eso, no sé si te os quedó bel para pa ir de fiesta A Bellier, yo no guaire, pero sí que es verdad que yo con, con, con, con mi compañero de trabajo y, y también con una compañera que lleva a cocina sí que hacemos dalias y del ratichón sí que sí que queda, pues a lo menos está ahí la, la cosa es que, que los ratichones que me quedan son pues los días más de entre semana, pues en este caso lunes o o so, pues que sí que podía ir a Belgrén a Bosnerau. o veía cosas finas. Pero claro, a los conciertos y las cosas que más te ganan, pues ya hay que tener presente que, que Taizo no se puede ir. Claro. Yo en, en el caso mío, pues, estío una meja mespenoso porque yo ya era cremado a Noé. Entonces ya... <risa> <risa> cuando... De verdad, de verdad. Y es que con Matadragón es diferente porque ya tenías dos vas. <risa> claro, no. Pues eso, cuando, cuando te cansabas de uno, ya pues marchabas hasta el otro. Y ya pues... <risa> Cuando sale bar de, de la, de, del, del puesto ISE, del CADO ISE, pues ya se ve lleva la luz y, y no llega a la cuestión de marchar a ver conciertos ni hostias. Porque nada más que podía marchar eh, a, a los dos críos, pero el espectáculo que podía dar no llega nada más. <risa> ya tenían, tenían hasta el loro cuando... No, me lo creigo, no me lo creigo... <risa> Lo que sí que es verdad, lo que dice Jesús, que el primer cabo de semana, pues yo sí que... Eh, y es como más contenta de que pleguen los pilas y, y yo me lo tomaba como tedito, ¿no? Bueno, pues no puedo ir yo todos puestos, pero como hacen pues que, muy cachen que viene tan flama, pues la conoce, son amigos y tal, pues bueno, pues sí que hay verdad que te lo tomas como bueno, pues vienen a yo, me fui unas risas, eh, yo no me fui una viera, pero él será fan, y charramos un poqué, ¿eh? y es una mica la las fiestas, pero sí que de verdad que el primer sábado de semana Como que llegué mejor, ¿no? Ni pues ya hay más canso. Bueno, y también, o primer cabo de semana, son cuando te metes todas las vieras de, de las fiestas de pilas. <risa> bueno, y la, y la, la clientela, la, la clientalla, los clientes y las clientes, ¿cómo, ¿cómo han. son, son los. Tienen la misma relación con atrás que la resta del año. Cuento que también viene muy tachén de fuera, de, de fuera, bueno, de fuera de Zaragoza y mismo de fuera de Aragón, ¿no? No sé si, antes más, en, en los dos negocios, pues la aragonés y y todo esto, no sé cómo, cómo reaccionan, cómo oye, cómo oye todo eso, ¿no? De, de la relación con los clientes. Pues sí que es verdad que en mi caso, pues por un regular, pues viene a que, que goza de venir, pero a ah, me pasa todos los años. ...que viachen que no goza de venir por la Flama... ...pues que son amigos o con Oisius o lo que siga... ...y que chusto dicen... ...son pilas, pues a ver a Silvia, ¿no?... ...a, a saludarla... ...y chusto trigan y estos días que son los píos... ...porque cualquier día pues a lo mejor puedo hacer un poco... ...una miqueta la parola con él... ...pero chusto viene a ver en el... En lo, ...en lo peor momento, ¿no?... ...pero viene de y fuera... ...pero más que más... Eh, ...yo, toda la fama viendo más pues chende peñas que no goza de venir, y, y vienen, y, y la chingada como sí que sabe lo del Aragones, pues no, no, lo, no se le fa bueno Bueno, Perlordio, vienen pues de todo el año, pero en vez de, de cabo semana en cabo semana, pues vienen todos los días. y viajen <risa> bueno, que <chenqueimos> casi todo. <risa> y, y bueno, y, eso, y, y pues por lo que, lo que dice Silvia, por chen de fuera, pues es catalán, que vienen esos días y para Semana Santa que también suelen estar los mismos esos es, es años y, y, y eso sí pues marchen que allí por centro que llegue paseando no que, que antes pues se te meten eh, vendan bien que hay preguntan qué per qué el aragonés por ahí present que de qué somos tal les explico te les explico te das una miaja que que den de que, que gobierna el C, que aquí son soltando perras para los negocios que <risa> trabajan con el vamos y que, que no, claro y, y, que, y que cuando zarré pues que le llevo con mi limusina donde lo quieran y tal, y esas cosetas no un poco de, de somarderismo que siempre viene en pasto pasos días para aguantar a, a todos a los buenos y a los malos y, y para llevar todo con, con una alegría ¿no? Sí que es verdad que a yo me pasa que viene Chen, que por un regular no viene, pues distados porque por, bueno, sí que es verdad que aflama en un bico que lle, que lle a Madalena, pues que lle como un bico que siempre, porque el dio más a, a la Carrera Alfonso, y pasa más Chen de toda amena, así que ya estando en la Madalena, ya hay una amena de chen más específica, ¿no? Pero orilla do Pilar, que lle la ofrenda y he chusto al canto, pues sí que se mete chen, pues que, que sí que le, le truca la atención, y esto del aragonés y tal, Antimax yo tengo todo vegetariano y ya, pues ya se tornan barrenados. <risa> bueno, claro, es yo, yo, yo, verdad, yo, eso, eso sí que, sí que me lo acuerdo muy bien, de, sí. de, de, de prevar de explicarle a una persona que lleva el almuerzo pilarista que yo un bar vegetariano, ¿no? Que, que muchas veces van a mirar piscuardados. Sí, sí. Bueno. Pero oye, divertido. Yo este año dije, venga, me voy a meter de baturra porque digo, pues bueno, pues yo no puedo. Yo no, te no te he, la yo quiero fotos de eso, ¿Eh? Que yo no te pillé, eh, que yo quiero fotos de eso. ¿No las he visto? Sí, sí, pues sí que entiendo y sí que, sí que, sí que vine a de fotos, sí. Bien, bien. Y yo no voy a, a la ofrenda porque no soy religiosa ni cosa, pero sí que me hago yo vestirme de, de baturra. Y en cuentas de meterme el trache que llevas majo, pues me metí uno así que podeva, le, le en a flama sin que se me emporcase y me vistié de batuza, odiado Pilar. Joder, mira, yo no yo no podía y a mí sí que me cuaca vestirme odiado de Pilar, de persona clásica, ahora con eso? persona clásica, No sé qué es clásico. Anda. Bueno, yo les barra eh que me metí otro traje y... El en el trache le he pegado yo, así que no decían cosas. No te os voy a decir, porque yo era lo mío trache de pana, y claro, ah, salió, salió un día bueno y tal, y claro, no era cuestión de de meterme no, a pana. es verdad. Yo solamente la y parto. Y que si hay un trache que le tienes a precio, mi yo no te lo metas porque se importa. <ríe> Bueno, ya ya ya a ya Jesús, bella reivindicación, no, estoy en plan somarda, pero ahora ya en plan una mica más, más, más de verdad. tenés bella reivindicación profesional como, como Chen de la hostelería para los pilas, para lo concello, para el gobierno, para lo, pa lo que sea, o para también, de, de que te os trate mejor, que, que a los cambreros y a las cambreras siempre se les trata muy malamente. yo más que más pues que la gente tenga de paciencia porque pues caer pensar que somos te vayando muchas horas que no puedes hacer todas las cosas de vez y que hay embolicado. y que a las instituciones pues sí pues o temados horarios y es lo que lo que se demanda no que, que son días de fiesta y veis que te hacen qué cosas van, pues miran teatro costado, pero para estas cosas pues no. No, pues sí, eh, de verdad, que, que según quien sí, y como sías, la ley y efecta de una troza o de otra, ¿no? Pero fuera de eso, eh, la chen con la que voy a convivir eh, estos días, pues ha estado, ha estado siempre amable. Tenemos la suerte de que la clientela que viene de regular por, por el ordio, y en este caso por el Matadragons de Chen Maja también es cierto que en el Matadragons son 90% de los clientes y eran amigos y, y eso fue que, que, que ya está muy fácil, muy fácil trabajar estos estos pilares porque a la fin hasta una fiesta también está ta, ta nos atros está ¿no? yo en este caso y, y de, de lo que dice de, de horarios y demás Pues pues eso, que queremos fiesta todo el día, que queremos subir, que, Zara... no, ya que la normativa de, de bars de Zaragoza y de, de Pro Soleta ha cambiado la traza de vivir, ha cambiado la, la traza de salir y, y, y antes esas tiendas se cerraban a las 6 y las 7 de la tarde y ahora pues han de cerrar a las 10, con lo cual el ocio ha cambiado. y no se ha adaptado la legisla la legislación a, a, a, eso, a los a los días actuales pero sí que se adapta para montar un macrocentro <risa> en en, en, Picol Zas. en picolín pam y a sos pues lo que quieran les llevan claro ahí se oye la cosa ahí se y también pues es lo que decíbas eso no que con que al tema de que la chen que viene pues hizo taos nuestros vas de chen conozida que no yo cuento que una persona que trevaya en interpeñas lo pasará muy tismo pior que no en Usatros porque la chen que viene taos puestos nuestros pues es respetuosa y te conocen y Y comprenden pues aquellas veces Que faz cara como de que no Que no adubes, no, la chen para cuenta No, no, y cal decirlo aquí Que la chen del la aragonés lleva de gisma Sí y, oh. que, y que quitando a Pascu que lo tenía que sacar del bar <risa> Es de más A ninguno no. Veía a veces los que Carlos con una rasqueta porque no son mal, pero... Pero siempre de buen rollo y de buen plan. Y se oye. <risa> bueno, pues pues muchos más. No sé si tenéis Bel Belzager mensaje... Yo darle un besico a la Silvia, que, hay, que nos vemos, se nos va. Y soy yo lo mismo. Un, un besito a todos, porque ya me es pena que no he puesto estar presen, presente, que ha estado por vía telefónica, pero todo mío refirme a, a, a todas las treballadoras que hemos estado visto pilas treballando. Bueno, pues muchísimas gracias a, a vosotras dos, a Silvia y a Jesús, que, que nos ha traído esa, esa vida al otro canto de, de la barra en un, en un momento tan, tan difícil, ¿no?, para treballar muchas vegadas como son como son las fiestas de, de Zaragoza, las fiestas mayos, también conocidas como Pilas. Y, y bueno, pues precisamente, a reconocer esa, esa faina, ¿no?, bueno, calfer hacer publicidad hombre que vaya hasta la flama que vaya hasta Ordio minero sí, eh, que todos dices los chanfles aquí con esta chenta tan simpática que, que ha colaborado en este tierra de Barrenaus especial de estrella estrella todo lo días emitiendo en aragonés y en catalán y precisamente pues estar reconociendo Isafaina eh, pues ahora vamos a hacer un descanset con una canta mítica no este tras la barra de platero y tú que reconocéis a, a los camareros pues eso Silvia Jesús muchísimas gracias Muchísimas gracias ahora, Con Platero y tú, nos dejamos y tornamos a escape con más convidadas trabajo Señora no la debe replicar Tu educación siempre es algo fundamental Tras cinco años llego a la conclusión Siempre el cliente no tiene la razón Es tu maldito, maldito trabajador Miramos en este Tierra de Barrenaos, especial pilas, especial de estrela a estrela, la seisena edición que vemos en radio 101 Guaito, todo lo en aragonés y en catalán. Y esto no lo trobarás en garra a emisora de todo Aragón, protegiendo las nuestras lenguas y dándoles una mica de difusión. y bueno charrábanos, ya hemos charlado con con taxistas hemos charlado con hosteleras y tenemos ahora pues eh, bueno este programa ya sabéis que, que kilomena un servidor pues no no ahí, y que por un regular pues por aquí la verdad y que país y país mmm, tenemos pocas un mal mal dos nidos y por ahí sí. fa, no no no Famalo loro programa no usa atrás, <risas> <risas> usa atrás no y tenemos al otro al otro costado pesera a, a Fernando que yeipay Y que y que vive los pilas, pues cuento que de, que de una manera una mica diferente a, a como lo vivimos la chen que no tenemos fillos o fillas ¿no? Pero diferente, pero diferente. Porque antes febasos pilas, las fiestas en chenal de nois y ahora pues toca felas de día. Y ahí ahora pues descubres muchísimas cosas que antes no sabías que existían, bueno, cosas buenas, cosas malas y bueno, chenalier totalmente diferente de, de cómo era antes cuando vino Chovín y de no y tenía pelo. <risa> ¿Y cómo, cómo cambian? ¿Cuáles son esos esos cambios que haces. Bueno, básicamente lo que he dicho, hecho, ¿no? Que duermes de día y... Bueno, antes, antes, ah. antes. antes, antes <risa> dormías de día y... Y, y, y eras a de nuez y ahora... Y de la traslaza <risa> duermes de nuez y, y... Y es como... En, en este caso eh, mío con, con Lucas, ¿no? Pues es todos los días... Eh, siempre haciendo cosas. Yo tengo la suerte de que, como soy profesor, pues en, eh, tengo las mismas fiestas que los que niños y niñas y yo oye, bueno, porque la conciliación ya la entiendo en ese sendito, ¿no? Ahí era, y yo yo uno o mal oye, que claro, como a mi aparejada yé trabajando, pues claro, me toca yo estar con, con luquetas arriba y abajo. Bueno, uno, una de las cosas que se nos ha muy en estos pilas Porque se suposa que había espacios nuevos y tal Y era precisamente eso, ¿no? Los espacios para la cachimaya, para pa los críos y las crías Para que chugasen y... Sí, eh, ha cambiado, ha cambiado esta añada, Y a mí yo eh, que tengo que decir que, bueno en, No sé si la ha conociera la PAI Que ella promotora de acción infantil Creo que se dice que bueno ya aquí de Zaragoza trevallan muy bien eh, espacio bebé que lle pues Amanda Armareda y tal y sí que te llevan en lo Parque Delicias eh, fa unos años pues unas actividades y tal eh, creo que con esto de la crisis o no sé cómo estió, que bueno eh, unas añadas pues se dio ta, ta una otra ta una otra organización tal que no sé si llegan de Valencia o y cambió muy eh, y cambió tan mal porque en cuentas de Chen que llega Eh, de zagados críos y se una cosa bien humana ¿no? pues llegan simplemente como monitos que llegan como bueno porteros de discoteca y yo pues era peor y está lo canfeito y hay que cambiar eh, el espacio este que tenían no Parque Delicias tal Expo ta, y, y, y la verdad que y está bien porque encara que encara que o Parque Delicias siga más céntrico La eh, verdad es que eh, se llegara mucho mejor en, en un espacio más grande como era este de la expo. ¿Y cómo se disfrutan las fiestas con, con críos? Bueno, se, se disfrutan, cuento que sí, sí, sí pero, sí, pero sí, como sí, se, se disfrutan pero bueno, y he dicho que dices, bueno pues, en cuentas de pillar un pozal de calimocho, pues eh, nomás te pillas una caña, y porque claro, te, tienes que controlar y tampoco no hay plan de ir con, con eh, dos pozas viviendo por ahí con o crío porque tampoco das la imagen, ¿no? de padre responsable esas cosas, pero bueno no, eh, se disfruta, pues sí, yo, con con o crío con las actividades de crío pues bueno osteotiros osteotiros de vinéfar por ejemplo que son muy buenos que son estados por aquí maravillosos sí apay tal que son cosas que dices bueno diferencias simplemente son son diferencias sí que había a día que pruebas de liberar tu mica, pero en general pues lle muy canso lle muy canso porque un niño una niña nunca no se cansa y vais pues yo Sí, yo no yo no sé porque claro, somos país choven bueno yes país choven no y, y y bueno pues ahora las pandillas pues muchas eh, muchos hemos optado o, o simplemente por cosas de la vida pues no tenemos no mm. tenemos fillos y fillas, no no sé si ye, si ye, bueno no sé, por experiencia propia, que veía a la vez, ya es una mica difícil, ¿no? Las pandillas aunque las cuadrillas aunque había Chen con fillos Chen sin fillos, ¿no? Estos sí. ritmos son difíciles. No sé sí. cómo lo... Si, si has conseguido quedar con... Eh, no, realmente con o crío no. O, en tu caso lo que pasa es que te, te juntas con otras parellas, otras eh, otras chens que sí que de, tienen críos también. Ahí era, pues bueno, y el... Y, pues bueno, y es en igualdad de condiciones, porque si no, claro te juntas con los que no tienen críos y una mierda, porque claro, y es de re, eh, corriendo de zagado crío, que tal, que tira o vaso de la cerveza, que <risa> se pega con onino que llena mesa de eh, atrás, que, que yes, pero no yes. Y ahora yo creo que no se disfruta, o no se disfruta como se, se tenía que disfrutar. Y, ahí es y es complicado, y complicado. Por eso estas fiestas, más que más, cuando hemos. surtió por ahí pues eh, lo que vamos a Sinas con la con chen que también te le va fillas y no sé si tienes bueno cuento que si esta radio sabes que es muy muy reivindicativa bella reivindicación pa pa' los pais y las maíz que, que tenés fillos y que queréis disfrutar de, de los pilas si te soy sincero si has estado el, el año pasado tal pues yo creo que sí que habría más cosas que decir este año mismo en los food trucks sabes que faccionisto Pues, eh, mismo allí, viva actividad infantil, eh, viva actividad para pa los críos y por ahí, y había una gran... yo creo que... A ver, no llevo por fuera pelota, pero ya verdad, viva muchísimas cosas, muitas que llegan gratis y muchas atrás que llegan a pres, si no populadas, pues pruebas asequibles Así que, y realmente realmente pues, no tengo mucho que decir, en, en quizá porque veníamos de De años que llegan píos, ¿no? Y. De la nada, ¿no? Sí, si no de la nada, ¿no? <risas> sí, sí, sí, nada es pues una cosa parellana yo era, Y ahora yo, eh, en mi opinión, claro, siempre vi habrá pais, mais que digan que se pueden hacer otras cosas. Que profe es que sí, pero la ¿verdad? Eh? Que no puedo decir que, que siga estada mala. Bueno, cual de todas estas has nombrado a los títulos de Binefar, a la paya, tal ¿Con qué cosa te quedas? O bueno, otras cosas que hayas feito sin, sin Onino. ¿Con, <risa> ¿Con qué te quedas de, de estos pinos? A ver, eh, eh, con Onino me quedo con los cabezudos. Porque yo me fui yo... de verdad, que ye, soy un sí, clasicazo. Sí, sí, sí, sí. sí, sí. Y en me fui fan. Fan absoluto y total. yo Una pregunta de, de ignoran que, que fa muchos años que no va hasta los cabezudos. ¿Continan fotendo bien o u, u no? Eh, os, dos, os, te, os dos bicos sí. Los de los de pilas no va no a porque también son muy masificados cuando van a las charangas que van por, por el centro, van por los vicos y por ahí, pues vía tanta chen que es muy difícil que hagan carreras de, de zagados ninos Sí que vía Belamago, pero no. Pero, cuando, pero bueno, yo te, te digo que mi hijo y fan, así nas, que en las fiestas de delicias, por ejemplo, ahí sí que pegan y bien, pegan y bien. Bueno, que y yo, que te interrumpió, con qué acto te casante parte los capezutos? Sí, sí, sí, pues son, eh, y yo que somos eh Yifan Dim pues no, eh, a, a, a nivel personal pues sí que me podía escapar a concierto de y también pues ver también un día eh o hijo, yo sé pues, con con con la chirmana de mi pareja y y, y podíamos marchar a a tener una noche de solteros que, que nunca no viene mal, que nunca no viene mal porque si no hay muy to absorben. Muy bien, pues no sé si tienes bella, bella coseta más. Uh, no que quiero ir a ver cuando mi hijo crezca a ver cómo <risa> qué fa en las pilas <risa> ver, Y tengo mucha curiosidad ¿no? en, en ese sentido a ver cómo evoluciona porque bueno todos eh, hemos estado mes chovens, somos chovens, pero hemos estado más chovens y la verdad no no más que tengo esa, esa curiosidad de ver qué fa una etapa, bueno, yo una trataba yo tengo una compañera de trabajo que, que tiene la fila, justo el afecto de 17, de 18 años este año y claro pues ya y una etapa yo cuento que una mica sí sí sí que ya te tocará ¿no? sí ya tocará ya tocará porque eso porque, claro, dices no si yo con una soledad sé lo que feba <risa> es que por y eso bueno. por eso eh, siempre entiendes esa curiosidad y tal qué será será pero bueno, bueno tiempo tiempo tiempo pues esperemos que se triven unas unas fiestas propinchas y, sí. y, eso, y con cultura y diversión y respeto sobre todo uh -huh. y, y bueno pues muchísimas gracias Fernando <risa> rock and roll. por Rock and Roll eh, Por por venido y metemos a atra canta y nos dimos a ta, tal lo siguiente convidado convidada, vimos a villero teléfono como nos como nos respeta eh, y continuamos a Escape en este de Estrella Estrella, Tirada de Barrenaos, especial Pilas. Tornamos en un petén después de meter este que me de los draps que también estuvieron en pilas y que hicieron un conciertazo en Oparque Euril en uno de esos nuevos espacios que charlábamos antes que estió Brutalizer. Bueno, lo pasemos de Bomba con que me done de los draps nos nimos tal avenín tal avenien convidada. Bueno, y tenemos, como yo diciendo ya, pero ti, tenemos a Laura al otro canto. No sé si me sientes, Laura. Sí, sí. Bueno, tenemos a Laura, ya cuento que ya la, la reconoceréis, la voz, porque ya ha estado por aquí bella vez y a ti más feo parte de, de ese programa, mi tico de, de Laura Charrante. ¿Qué tal, Laura? Bien, pero bien. Bueno, y, y Laura, estoy también reballando de alta de traza, ¿no? Treballando voluntariamente, bueno, voluntariamente, a ver. Como, igual, igual como Jesús, como Silvia, como Alex, como David, pero, pero en este caso sin, sin cobrar, ¿no? En las, en las barras que metió Purna en la Plaza de la Madalena, como, como otros años, pues, pues han meso las las barras en esta Plaza de la Madalena. Y, y bueno, se han feito este año muchísimas, muchísimas cosas que principieron, mesmo antes de Pilas, ¿no? Que principieron con, con aquella manifestación feminista que, que yo me quedé. Eh, bueno, se ensangra en la pocha de Villers toda la chen que, que se movió en esa en esa manifestación antes ya de Pilas. Cuéntanos una miqueta cómo principio todo hizo y cómo y cómo funcionó. Sí, pues la idea surgió de do, dos grupos no mixto que tenemos dentro de Purna para trabajar cosas feministas y vimos que ya pues producen, ¿no? Eh, fomentar unas fiestas sin, sin agresiones masclistas y nos miremos a otras ciudades. Que ya habían feito esta marcha y decíamos: Pues va, pusimos a probar pa hacerla en, en Zaragoza. Así nos que hizo pues tiempo de mucho trabajo, días dantis y así, nos, pues los días 6 hacemos la marcha. Y la verdad, que muy contentas porque lleva muy tachén, joven y bah, una, una pasada. Yo, yo recomiendo a Talachen que, que no se enteró, que que no que, que no se enteró tampoco no a posteriori de, de esta manifestación que vi las fotos porque yo de verdad yo anti que que vi este, no lo, lo que pasa es que me perdí un un raté, pero pero este una cosa flipan como yo feba mucho mucho tiempo no que no que no me lleva no y, y cuento que salió muy bien no Sí, sí, o sea, nos atrás tampoco nos esperábamos un guay de chen, pues a todo eso, pues unas 100, ¿no? Y, y, y de repente la, la Plaza de la Madelena se, se plenó de chen y, y estiemos, bueno, pues eh, nos hacíamos cruces, <risa> porque <risa> diríamos, madre mía. Bueno, y ante más, todo esto continuó de con, con ese punto <risa> informativo que teníamos a canto de, de la barra, de, de la barra aunque se servía la viera y todo esto. Eh, también sí. fácil, es un punto informativo, ¿no? ¿Qué es que lo que Feba hace en ese, en ese punto? Pues montemos también un punto morado, pues que era como un punto de referencia dentro de la plaza y si, por si viera pues veía agresión masclista pues que las, que las tagaletas que ir pa, pa, pues, pa a acudir du, para demandar a Duya, ¿no? Te, y, pues, mmm, teníamos eh, unos panfletos, como que era una guía encontradas contra las agresiones pues, cómo actuar, eh, con números de emergencia y así, nada. Qué bueno que un me Un poco, bueno. pues, un punto de amparo de, de para, pues, para eso, ¿no?, para hasta Galas, por si pasaba bella cosita. Que mismo se hace una miqueta famoso, ¿no? Gracias a, a un tuitero de, de Ciudadanos. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí porque Lleranos con, con una carpa, ¿no? Pues claro, porque por pues, sí, pues, si fue Alfredo, por pues, si pues, la plebia y Asinas, pues montemos una carpa. Y, y, y el lista de Ciudadanos, pues, metió un tuit, va que la chen de Podemos, Eva es una carpa, patatín patatán, pero bueno, que ni somos de Podemos ni... Mi cosa, o sea no ha sido, ha sido divertido <risa> Bueno y, y como bueno antima anti parte de, de todo esto de, de la de punto informativo también de la barra también mismo Faced organiced bel par de conciertos ¿no? uno que ya hemos uh -huh. hemos sentido antes a los atupa y otro sí. con, con Nizorra y con me fallando la memoria cualquiera de otra colla Eh hay una Joven eh, del Instituto Pedro de Luna Ajá. que se di... Uy... Que fean versiones también y... Sí. y, mm. y tal Bueno, no me enfure bueno, la Tengo lo logo en la mente Pero el nombre me falla Bueno, pues eso Pues fácil. Eh, dos, bueno, tuché, tres conciertos tuché tuché. tuché, tuché eso, gracias Vale <ríe> Pues eso, pues a Tupa Que, que este o primer concierto Que, que uh -huh. bueno, pues antes he comentado una mica Que a yo me parecieron brutas Que no los conoceba, sí, sí, antes sí, más No los he visto nunca en directo Y también, pues eso, con estos Tuché Que sonaron muy bien Y con y con Nizorra, <ríe> Bueno, pues cuéntanos una, una miqueta Pues eso pues mmm, como de, de Purna queremos una un modelo de fiestas populares, pues hicimos de, de organizar pues, conciertos pues pa no no nomás para montar unas barras en la beba y tal, sino pues también como un espacio de socialización eh, con, eh, a través de de música y pues música del rollo y de pues, y de la zona ¿no? como pueden estar los de Nizorra que son de Galve y los tuche que son son de Zaragoza sin no es que hizo Eh, Para fomentar pues, las fiestas, un modelo de fiestas popular, pues decidimos montar esos, esos conciertos y, y bueno y ya bien pues, por los mmm, DJs estos que llegan de purna también metiendo música. Que también de verdad, que los DJs este año estuvieron muy, to, muy, to, muy to bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Es, Estuvo bueno, que Rubén, que ya tiene un nombre artístico... Ay. que ye, lelo, DJ, lelo. o sea, Rubén Bonroth. Rubén Bonroth <risa> Sí. Muy grande, muy grande. Que, que estoy que admite contratación. <risa> sí. Y eso hizo a promocionar, a promocionar. Como le <risa> bueno, y como ha como la respuesta del H a a todas estas propuestas que Febaz a estos DJs, a, a estos conciertos, a la manifestación feminista, a este punto, ¿cómo respondió responde el H? pues la verdad que eh, que bien o sea yo pues, eh, Villachen que nunca no le va vista hizo pues estoy que llevo bueno no y sí que había vio un par de zagals eh, que pues la liaron un poquillo pero bueno por donde el punto morado se le espacio fuera y hoy hizo yo estoy que, res, que la respuesta pro buena pues hizo Chen nueva Chen joven y no sé la verdad que somos pro contentos con este año, sí que hemos hecho mucho trabajo y, y pues muita, muita fallina, pero bueno, pues la recompensa también bueno, o sea que guay. Hombre, yo a lo menos lo, bueno, este vi este casi todos los días, eh, y la verdad, y, y, y sobre todo, claro, a veros Os días de entre semana, pues que ya no es una mica más en, en familia, pero los cabos de semana mm -hmm. yo mismo la día me en un vídeo por, por WhatsApp que lo veyes. Y dices, joder, esto parece aquí la, una macro discoteca sí, sí, o vaya sí. cosa, ¿no? El ambiente que viva, de, mm -hmm. de esa morfuga que se montó tan tan pincha. Yo me, me fui a acordanza, pero estoy que estió los primeros viernes o jueves, bueno, no me fui a acordanza de que vi ayer Pero que después de desmontar lo punto morado, pues con los, con los caballetes, la, la mesa y las cajas con, con lo material y así, que habíamos de esperar como una cuarta de la hora para poder tornar a, tan restida a recullir todo, porque de la gente que no, no podíamos pasar. Y yo eso nunca no lo había visto. Bueno, en también yo era un, un punto de, de, de difusión de cosas, ¿no? Pues me acuerdo un día pues eh, se metió la Comuna de Zaragoza pues a, a dar estos packs que va organizado. También tenébas los paskins que expliqué, que contéis la rodilla, ¿no? Estos estos de vocabulario en aragonés y, y, y tal. Uh -huh. y, y bueno, yo también vi las de, de, de toda mera, ¿no? Pues de los cursos de aragonés, y cada, pues eh, contra la represión y, y todo esto, ¿no? Claro, o sea, ya que tenemos un espacio tan bueno y que, que se amana tanta chen, pues también queremos acudir pues a la resta de Luitas, ¿no? Y sea pues solidaridad con, con la chen reprimida por la policía como ya el caso de, de Gorca con lo de Gamonal, como pues con la lengua aragonesa y, y así nada. O sea que hay un puesto para reivindicar todo lo que demandé. <risa> Y, y bueno, como y era, porque bueno, hemos charlado antes con, con Chen de la, de la hostelería, esto no hay hostelería profesional, pero bueno, hay también hostelería en, de, de Mena ¿no? sirviendo so, so, <risa> a ti, eh, vieras y tal. ¿Cómo hay un día de, de toda la Chen voluntaria que, que tú se y sobo de, de treballar a ti, no? Pues lo primero, yeah, pues la organización, ¿no? Pues a ver qué turnos entiende. Eh, y o sea, no arribas capina a la barra, que eso también <risa> es importante, importante. Important. Sí, sí, porque si no hay una aliada y, y eso no y pues una mica eh, aprender, pues por ejemplo cómo se mete una caña, que cómo hay tal cubata, porque viajenga a lo mejor pues nunca lo no ha trabajado y visto y, y más de saber cómo se cómo se mete una caña, pues se le enseña, se le pues se le da pues como una especie de formación no pues cómo se cambia un barril pues y así y, y la verdad que la Chen de Purna pues se vaya bien cumple las responsabilidades que se le que se les asignan y soy no sé pues como se arma con gusto no pica pues se pasa bien también llevé ye, yemajo vivir las cholleras pues de una manera diferente no porque claro tú lo ves todo de, de dentro pues cómo se va preparando la, la plaza también como como aumentar los lo graus de de sorrera &E, y, y es divertido o, o fluxo ¿no? de, de, sí. o flow o flow que, que, se, que se va montando Eh, bueno, yo, eh, siempre, yo siempre he defendido, ¿no?, que, que esto de, del activismo político y del asociacionismo, pues yo he una gran escuela. Yo la mitad de las cosas que, que sé las he aprendidas, pues eso, pues en el activismo y en, y en el asociacionismo. Si, si esto lo, realmente lo valoras en Dimpues a la hora de, de trobar un reballo, seríamos yeah. los, los primeros en, en trobar un reballo, ¿no? sí. Y, y bueno, no sé si te os vagó de. de creo que sí, creo que sí. De, de Fer bella cosa de, de, de desconectar, Dilla ¿no? De, de la barra sí, y sí. marcharte a ver el puesto. No sé si si ya di fuera de lo que llega la barra de, de Purna, eh, ¿qué cosa te.? Qué, ¿Con qué acto te quedas de, de pilas? Eh, pues con lo concierto conciertos drops en lo Parque de Bruyne. Brutal. Que si sí, lo día. O primer sábado, no sé Sí, vale, pues lo diagoito a Sí, sí, me quedo con eso porque Pues la resta de días sí que salíamos De hecho, pero pues al rollo o al casco Pero yo me quedo con los drafts. ¿Todo rollo? Ay, Dios Ah, bueno, topasturas, vale, vale, sí Sí, sí, está el truco Está los galentos electos, joda Sí, sí, sí Y, y bueno como como hasta la, la experiencia personal cómo valoras estos estos pilas pues muy bien en Cara hemos de aprender mucho no porque pues claro pues siempre hay cosetas de pues esto lo llevarnos para año no venien mejor, porque pues ahora está llena o, o yo que sé sale millor no pero o sea como barra como primeras barras organizábamos de, de purna, sin lo big, pues contentas O sea yo contenta. La verdad que sí con, o sea con cosas para mejorar y que ya hemos cerrado en la asamblea, pero pero en general contenta. Bueno no, no sé si no, no sé cómo se valorará, que me, me ha venido ahora lo, lo he recordado eh, los entropans y la virolla que con esos nombres tan originales. No no sé si si vi a Beluno en Zaragoza que no haya pasado por la barra de, de Purna de estos pilas. que cuál era la vuestra oferta culinaria? Pues tenébanos un entropán que se decía Simón de Bouvard, que era aceitán, cebolla caramelizada y, y veganesa. Y pues las patatas fritas, que eran las patatas proletarias. Y pues un perrito caliente, que era el eh, Santiestevich, eh, así como guiña la comuna de Zaragoza, ¿no? <risa> y pues también tenébanos uno, una hamburguesa, que era Angela Davis, y la otra. un toquinas so, que es que estoy que llega para todo todo reference de <risa> sí. bueno pues pues no sé si te queda bella coseta más que, que nos quieras decir bella reivindicación que tengas desde, desde Purna desde mm. la vuestra asociación. pues ahora mismo no, no se me ocurre cosa bueno pues continuamos en, en este de la estrella en este tierra de barrenaos especial pilas Muchísimas gracias Laura por por atendernos a tú y vamos a continuar, pero que sí, con más convidadas. Nos queda en cara casi casi una hora de, de tierra de barnos y nos queda día de programación en aragonés y en catalán en esta en esta jornada especial de estrella estrella, aunque todos los programas de Radio Topo y se fanen aragonés en catalán y allí la seisena. Vamos a estar tolodilla de web y antimás tolo do, bueno los domingo de de My Teens y con bella sorpreseta que todos que todos aguardaremos. Ahora vamos a, bueno, en estos pilas ya ha charrado ha Laura de los Drafts, que estiró uno, un dos grandes conciertos, y ni ese mismo escenario, ni ese mismo escenario de, de Lo Parque Bruil, o día de Antes, Chusto, también me abrió otro grandísimo sí. concierto que, que estiró en Los Acero. Con Los Acero despedimos a Laura, que vaya bueno. Vale, au. Y, y nos dimos hasta la, la siguiente convidada. Tornamos a escape. Bueno tenemos ya a los dos siguientes convidados que, que en este caso no llega no hay no lle un gremio, que llegue Chorche al otro canto de teléfono, Chorche, ¿nos sientes? Ya, ya, ya, ya busco, Chorche, hola, hola, ¿nos sientes? Vale, bien <risa> eh, y a Chorche que lo tenemos a, a teléfono y a Armando que lo tenemos aquí en, en el estudio, Bueno, ya los dos. Buenas. ¿Qué bueno. tal? Buena noche. Hola Chorche. Eh, Armando, eh. ¿qué pasa? Real. Muy bien, esa prueba de micros. Gracias. <risa> <risa> bueno, y eh, Chorche, en, en este caso sí que esté en, en estos pilas. Él, él no vive ahora en Zaragoza y viviendo en Barcelona, pero, pero sí que estió en, en pilas. Antemar fue un momento ya que no salivas en Terra Yo creo que en el primer programa no salivas, ¿no? Pues ya no me remero porque cerramos un día de. de los blogs internet, o pero también entrar, o también primer, de otras cosas. Puede estar que bueno ya no me remero eh, porque ya que ya que no me gritas. <risa> no me digas eso, <risa> no me digas eso por Dios. <risa> bueno pues él, él sí que esté todas las fiestas y Armando más ni menos pues que llegara viviendo eh. Avenabarri. Benabar eh, pues sí se estío no más que un cabo de semana pero cuento sí. que las troves mucho faltar no. Sí sí sí sí creo que sí. <risa> bueno eh, la, la primera pregunta Jake. ¿Cómo has vivido los dos estas, estas fiestas, no? En este caso, Chorche en directo y, y tú en, <risa> en la distancia Armando, por favor, Bueno. en tu primer <risa> Muchas gracias, ante, ante más con esto de las collas de WhatsApp, que ahora hay una putada, ¿no? <risa> <risa> bueno, pues yo soy trabajando a Benavarre Y bueno, donde falla tres años no vivo en Zaragoza Yo soy zaragocica toda la vida, soy nacido en fin, aquí Y bueno, pues Taucitania, de di Dimpuesta Artieda y, y ahora Pervenabar. Allora pues, hiciste estos pilas, eh, o primer cabo de semana sí que era libre para Benille, pero segundo no. Allora pues, eh, claro, te pillo el primer cabo de semana, que o viernes en cara no son fiestas oficiales, pero bueno, las barras populares ya se ubren. Vía Bardugal o... Oh, a Barugal, eh. porque ya el primer día que la Chen tiene muchísimas ganas de ir... ...ganas de borinaza, etcétera... ...y bueno, pues claro, pues vives... ...vives os pilas, en el caso mío... ...pero reducidos a 48, 48 horas, ¿no? ...pruebas de hacer todo lo que puedes... ...pero tampoco no... ...no, no, no te da gana de... ...de hacerlo, ¿no? ...y la historia y que, bueno, pues... ...pruebas de ir a las barras populares... ...o pruebas de ir a tal concierto... ...pruebas de dar una vuelta por... ...por las carreras de Zaragoza... Y bueno, y más que más de, de charar con un vamos, con un Fascal de Chen que, que no gozas de vellelos de en la resta de dos cabos de semana que puedes venir. ¿Por qué? Pues porque también había mucha gente de ahí fuera que, que viene tapilas Y pues charras con uno, charras con otros, pillas capazo y bueno, y no, no, no aturas tampoco. Chache. Bueno, te oye que una una de las semanas más importantes del año porque Yo mmm, gozo de echarme la semana de vacaciones una semana de vacancias ta, pilas para pa poder venir y porque bueno para para mi su tornar a ver a mucha gente que no, que no veo en el año, eh, ser con la familia, eh, ser en una, en una Zaragoza que me fa muy todo hoy, que es la Zaragoza que llega una carrera, que hay, bueno que te trovas con toda la gente, te trovas con amigos que viven fuera también, pero también con los que viven En, en la ciudad, eh, con chen que, que, no, que no quedas, pero que te las trovas por la carrera y charras una mica y tal. Ta Oye, tornar tu to lugar, ¿no? Y, y, y este lugar a un gran que ya es Zagadoza, pues para pa ello es muy importante poder venir y, y, y bueno, pues eh, prevo de hacer todo lo que puedo y salir todas las noches que, que me disa a lo cuerpo y, y salir de My Teams y bueno, y, y probar de hacer la, la mayoría de cosas que, que se pueden hacer, ¿no? O sea, que, que tú te demandas fiesta de propio para pa venir tener a Itapilás. Sí, sí, siempre, siempre sí. Bueno, si sí, soy trivalla, O sea, si sí, tengo triballo y, y tengo un mes de vacancias Siempre me he dicho esa semana O sea, si sí, voy vacancias para ir a otros puestos En otras datas, pues ya me combino Pero pero sí, esa semana Y, y lo que fue en Zagueras De pillarme un mes de vacancias Entre septiembre y octubre Para pillar a, así, estas dos pilas Siempre Eso, eso sí que yo, yo me he pedido para gozanismo a tope Bueno, y, y por un regular eh, Armando, pues eso, pues ya, ya decías ¿no? Que te ha tocado más, más de un año ¿no? eh, Vivir las fiestas de y de, de, de, de fuera No sé si si Chorce también te ha tocado Cuento que, que Bel año te habrá tocado, ¿no? Esta TV de fuera Sí, Bel año sí, sí que no he puesto Benille por, por lo que siga, o, o nomás que he puesto Benille un día o dos días Y, ...y sí que me ha tocado el año... No, ...no siempre se puede hacer todo lo que se quiere hacer... ...y cómo, cómo se viven esas fiestas en, en la distancia... ...porque eso, pues lo, lo que decíbanos... ¿no? ...todas esas fotos, todos esos whatsapps... ...de ¡buah, qué borina! ¡buah, qué no sé qué! Eh, ...toda esta historia... Eh, ¿cómo, ...¿cómo se vive desde de Benavarri... desde Barcelona, desde Anquesía... desde Tolosa... ...bueno, yo, yo, yo, yo, yo, por eso complicado... ...porque como se ha acostumbrado a hacer... A estar, a estar toda la semana, cuando no puedo estar ahí, pues prego de, de no mirar guay de cosa, porque porque bueno, sí que te, te dice a una mica esa sensación de, del exilio, ¿no? De, mira, soy de fuera y, y esta semana que es importante, a yo, pues no puedo no puedo vivirla, ¿no? Y no puedo estar con la chen que me que ha y, y con la chen con la que me lo pasó bien también, ¿no? Bueno, no llegué en Barcelona, no me lo pasé bien con Chen y no es la Chen a la que a la que llegué ¿eh? otra cosa, pero pero sí que es verdad que, que se vive una mica rarito la verdad. Eh, Armando ha feito una hermandada <ríe> y no se ha enterado de la pregunta. Así es que se la re, le repito. Que que, ye, que cómo se vive ospiladas en el exilio cuando no puedes venir garradilla. O uh, como en tuyo caso, o, eh, pues, pues ve el par de días nomás. ¿no? A ver, pues. pues claro. Anda, quédate, vale. No, pero pues, la historia que, claro, pues. ¿Te acuerdas de te acuerdas de Zaragoza? Yo, más que más me acordaba de Zaragoza, pues cuando era joven, ¿no? Porque. pues remeras pues, pues vas por Mañeras los que... más macho macho ven que encanta que lo soy ahora <risa> no pues yo que sé pues remeras de... al final pues remeras esos clásicos dos pilas pues yo tengo recuerdos en... con la mía familia de por la plaza de los sitios o también pues yo que sé pues historias por la los días cómo se día de la procesión esta cómo se la... La, <risa> la... la prenda la prenda <risa> la prenda <risa> claro <risa> Así ah, si no, es que por eso pues claro, me acuerdo yo de Iso, de esos días pues claro. Sí, ya digo yo lo que te acuerdas. que no me Sí, sí, fuitismo. Que sí, que sí, que no lleve coña, eh. Que es muy serio esto. Las las las nois de, de Borina, nos pilas de esas secuelas, un pues claro. Una semana, una semana no menos. No, pues sí, pues claro que te acuerdas. Y más si es de Treballar. Cuando yo era nocitario, pues claro que me acordaba dos pilas. Pues te acuerdas de... Más que más te acuerdas del rollo de la magdalena De las barras populares, Porque también eh, yo feba turnos en las barras Y pues claro pues, Remeras o trajín de do treballo, Y pues que veía Ibas de por Para parar para para bella cosa O íbamos de mercar que si sí, coca colas O íbamos de charla con la ámbar O cualquier historia de estas ¿no? Y claro pues remeras eso, Remeras el trajín y, pues cuando ya remataba las barras Y ya se quedaba todo tranquilo Casi ya pues eh, te ganaba más de marcharte a casa que no que no quedate paz porque no no no no no, no lleva ganas bien? ya. <ríe> bueno, muy bueno, igual, igual lo primer día no Chorche, pero ya cuando ya le hagas cuatro días de turnos pues hombre, tampoco nos vamos de quedar en el trucutru pero hasta el poto casi, hasta el poto a ver Iñaki. Y charrar con el del traspaso del local, pues también. <ríe> pero no. <risa> eh, y tengo una noticia sobre esto, por cierto. Adiós. Sí, ¿Me la puedes y contar en, en directo o no? Dicilo. Exclusiva, no sé, exclusiva. No sé. Exclusiva tierra de Barrenados. Supo suposo que chan, que no, que no me la ha contado nomás que a yo, sino que lo ha contado a Machen. Pero me dijo el otro día que si el año venido no ha vendido un lugar, que lo zarra. Eh, Mica. Adiós. O sea, que puede estar que siga o zageraño de Opotocan. Oye, choche no yo, yo ¿podemos no hacer un crowdfunding para coger perras para el Opotocan? Esto ya eh, se demanda, propuso... Demanda mucho, eh, demanda mucho. si quiere, pagar... <risas> quiere pagar la jubilación. Mal... Bar... Que, y va bien, claro. <risas> Esto ya se propuso, yo me acuerdo, una, una una tarde en un sí. programa que fue Baguín Dimán, en, <risas> en directo en, en la Vía Láctea. Y eh, éramos charlando pues de la lotería, ¿no? de, de el, ¿cómo se dice esto de Navidad, del gordo de, gordo de, de Nadal. Nadal, eh, o chonflo de Nadal. Eh, <risa> y y decimos, pues preguntó, ¿no? Pues qué feria si te tocase. Y toda la chenquillera nos dirá, pillar o toca Que encima, o sea, lo de crowdfunding oye, pues una cooperativa de bodegas, <risa> qué misión, ¿no? Sí. No sé, no sé yo si faríamos un negocio, ¿eh? Si <risa> montas con quitas no, yo me pienso que no haríamos negocio a la fin. No, no, <risa> pero por favor, si no, la chen que nos iba sentiendo en, en este tierra de barrenados especial de Estrella, Estrella, eh, Tolodilla, eh, en aragonés en catalán, por favor, que ven un pillo potoca, pero con talento. que que lo dice pero que nos convide que nos convide también de vegadas porque si, si no no, no pero ganamos si, Pero si te convida tampoco ganas a huaire tú. Iñaki, bueno, Iñaki Iñaki no, no convida y va bien, eh. Ya, eso sí, pero por eso, pero una viera de Cabotacuan, o sea que tampoco no lleva no bar con el espíritu del Potoca, ¿sabes? Exacto. Yo, yo de hecho <risa> quiero que El Carambero lleve eh, o, o, o, o, o Woman, no sé. <risa> Bueno, que se si nos va, se nos va aquí. Esto... Perdón, perdón. No, no, no. Es tierra de Barrenaos. Lo que le contaba antes Armando ya a Fer, ¿no? Veintipico programas que llevo y este yo primero que fue una escaleta. O sea que. Que bueno, esto es lo de guión y tal. No, una escaleta y mismo una colla de WhatsApp. Que sí. eso sí es importante. Bueno, pero eso sí, sí. Enésima. Pero yo con ese WhatsApp fui patozos programas. lo que. Ah, claro, pero como no me convidas a yo, no las digo. Pero... Me digas eso. No sé por qué, pero no te convida tú. No sé qué pasa, ¿eh? Ya, ya, no sé. Armando ha feito aquí más programas que... Yo, y, y no tengo ni el, ni el Alza Claus en cara tú. Entonces, no te digo más. O sea, ah, yo no. Sí, mira. No sí, lo ¿verdad? tengo en cara. Sé ¿Sí que lo tienes? No, no, no, no. Bueno, no, después, no. después eh, charramos, pero... pero bueno. Ah, ya. Ay. Bueno, y, <ríe> que se nos va, que se nos va. En ocaso, en ocaso de Chorche, que sí que se ha fotido todas, todas las fiestas, y en ocaso tuyo que te has fotido pues bueno, pues dos días, pues dos días. Nada, dos días. Pero, pero ¿qué, qué actos estos han feito más gollo de los que es Ciu? o en ocaso de, de Armando, ¿Qué te se feito hoy de, de Benito? Bueno, a yo también estoy en los conciertos de los draps. No, pues sí que el concierto de los draps se vaya muchos años que no nos lleva y sí que. Bueno, Dende Artida. De concerto, ¿Años? En el concierto de Artieda Sí, sí, sí. de Artieda. No, que yo los de verano. Ya, bueno, tú porque recorres de festival en festival. Yeah. Pero no, la Rastralachen, que tampoco nos vemos eso, sí que los veíamos en... Bueno, en mi caso, en la verdad en Artieda Ya fa dos, dos años, creo. ¿Vale? Y, claro, pues yo qué sé, pues me, me fue la ilusión de veilleros en, en Pilas Y, pues, creo que sí, pues las barras, las barras de Pilas las barras populares, por excelencia, que... Siempre citamos a, a, a Felas. Falla. Falla. Uf, falla 10. ¿10 años? No, 10 no, pero. 8 por ahí. Sí, 8. Yo creo que 8 años ya. Jodo. 8, sí, sí. 7 u 8 por ahí. Por ahí andará, ¿eh? Tampoco no. Tampoco me iré mucho, ¿eh? Y. Y Dim, pues. Pues es que tampoco no. No salí. Bueno, bueno. o vermú sábado Overmudo sábado Por los vas de la Magdalena También También estoy todo bien Y y Pro Porque ya Pues, pues ya do, do, Domingo de tarde Se va de marcha neta Hasta la Iba gorsa Ya así es que hizo Chorche sí que tiene más cosas Para contar Que estoy una semaneta eh. Chorche sí, sí, no, Cuéntanos yo, yo, yo, yo... Yo creo que han estado a cinquenas, millos, fiestas dos. <risa> <risa> de... mi vida. Ya. Bueno, hice y se ranking. Y era, y era variando de entre las cinquenas y las cuatrenas. No sé, no sé a la fin cómo, cómo han quedado, pero bueno. Vas, sí. vas metiendo nota, ¿no? Sí, sí, sí. No, pues, a Job, claro, yo... Claro, que los actos... O sea, sí que son los actos, pero sobre todo ya la chen, ¿no? O sea, yo... pues o conciertos este, esto pro bien porque pues bueno, entre Bellelos a él también y la chen de, de Matarraña, eh, la chen de Artieda que también va y va la chen que vive en Zaragoza, sus amigos que son de fuera y que también vinieron. Eh, o conciertos versas, por ejemplo también este pro bien y además pues bueno, yo qué sé, pues Eso sí que fue a tiempos que no los veía, ¿eh? Y, hostia, y este un concierto, bueno, divertido y, y bueno, de, de remerar a otros tiempos también, ¿no? Oh. Pero también, yo, yo qué sé, a, a yo, por ejemplo, hay una cosa que, que fue poco que me pasa, porque yo, yo desde que tenía 12 años, que no me vestía así con traje regional. ¡Uuuh! En Aragón TV. Baturro, baturro. Sí, sí. es verdad, o sea, desde que tenía 10 o 12 años y... Lamentas que yo el año pasado te vi No, no, no, por eso, por eso no, que, coño, no es usted de una apuesta de, o de, algo así de, Jorge. Esa, de, esa me explica <risas> Sí, sí, por eso, por eso que hace que, dos años hacemos una, una apuesta en no, Twitter, si plegamos en, en no sé cuántos retuits nos vestimos y tal y nos vestimos y no, no lle por la ofrenda o al menos está yo no llevo la ofrenda sino que Yo día grandes fiestas y veis muy tachén y muy tachén de de, de, de, de de tuyo costado, de ser amigos y familia que se viste y tal, y hay una manera bueno, y una traza que tienes de de ser en, en las fiestas también del lugar, ¿no? Y pues el año pasado no lo hacía porque, bueno, por, por otras historias, pero este año pasarte a la pues, a la plaza y a hacerlo ver muy, y a ver, los colegas que van vestidos a los críos, tal, no sé qué, pues bueno, no sé, te fue a ser muy participante, yo me fa muy todo y también. Eh, fuera la resaca que le va a bajar el día anterior de fiesta, claro pero bueno, eso ya es una trayectoria y o bajar a la Ronda de Voltaña con a mi y también que también es una cosa que ya hacemos ya, ya por tradición, ¿no? o sea, toca la Ronda de Voltaña y yo bicho con a mi amai y bueno, pues tiene también ese, ese rollo ¿no? y no sé vea muchas cosas que, que Que, bueno, que son citas en no camino en no camino de, de las fiestas para pa decir hostia, soy estado en las fiestas no no, no soy estado no nomás en Zaragoza, sino que soy estado de fiestas la ronda de voltaña por segundo año en un puesto digno que, que ayer ahora no y en este caso cerrando las fiestas y en ese concierto no y esté qué tal estío tío por cierto pues esté un concierto una mica realizó para ser de la ronda porque atrás degala fue Bueno, ya sabéis que, que os han de explicar cada canta y tal, no sé qué, y en esta ocasión yo creo porque, como iban con el horario radio, eh, tampoco no sido tan tan explicativo, ¿no? Que por una parte, como ya los hemos visto muchas llegadas, pues <risa> te lo agradeces, pero también eh, un día que, que llena tele, que además ya muchísima chen en la plaza y tal, no sé qué, pues igual Y el Odilla que es está humilló de que explicas en bella cosa, ¿no? De, de las cantas y por qué las cantaban. Pero pero bueno, y, y lo concierto, claro, que veo muy chen, porque pues, ya basó en los fuegos y tal. Y, y a yo los somos de lo final me faltó mucho gol. Y eso es verdad, porque fue muy diferente, porque ya la ronda de Voltaña, pero con Mila Mercerón. Que le metió un toque así cubano y tal, y hostia... Estuvo muy emocionado en lo final, Talló. También supuso que porque bueno, pues que ya significa la gematanza de, de las fiestas y que ya es de tornado, ¿no? Y pero sí, sí, sí. Bueno, y, y en, en otro caso este año, pues trayes Chen de, de Di fuera, tu Armando sé que también has traído Bellaved, o bueno, que tienes mucho contacto con Chen de con Chen de fuera de, de Zaragoza y mismo de Aragón, ¿no? que viene a fiestas. Eh, cómo veían él si ellas estas fiestas o cómo las viven cómo interactúan. Bueno pues yo, yo estudié en Iruña y sí que todos los años que que ya hay una universidad pues vine y bache de escalería y bueno les tocaba mucho ficación pues claro porque también nosotros siempre íbamos a movidas del rollo no movidas del aragonés o o bares del palo etcétera no y sí que ya es verdad que Que nunca no pensaban que, que a Zaragoza pues y, se puede bascuitar Cierto tipo de música o, o estar en cierto tipo de bass, ¿no? Y bueno, vivía pues, un Fascal de arnitas Graciosos con que, que llega en casa mía, pues esto, Papilás Porque estemos en, bueno, en, mítico, en locales míticos, ¿no? Como Dispierta Fierro, que le decían que era ahora un mismo Estoy como un rico pero en Aragón, pero ilegal, ilegal <risa> no, no la trancanista, no la trancan <risa> Y bueno, también pues, eh, claro, en... Llevamos también por Nogará, en, en el lugar que, que teníamos nogara en, en el local viejo también por Liberdagoza. Claro, por Liber... Para pa quien no sepa de que somos charrando, <risa> vía un tierra de barrenados, el 1-0-4, especial local sí, sí. aragonésista Yo también estoy en ese, por cierto. ¿En Oborina? <risa> no, charrando de la enrestida. programa eh, no programa. En una vegada. Sí, eh, tío. Es verdad, es verdad. No, hizo. Y bueno, pues siempre, ¿no? Les le tocó eficacia. Y también, pues, se hacían los conciertos en la chimenea en aquella época. Y bueno, pues, estuvimos en un concierto de escabeche Mayacan, Mayacán, en Edeno, y Comando Guaracha. Esto es arqueología ya. ¡Mítico! <risa> y también, pues, les tocó mucho eficacia, pues hizo. Los carteles, las pancartas y todo lo que con lo que se replenaba o puesto de conciertos, ¿no? Y, y no y siempre que ha venido 80 pilas o sea le va un, un grato recuerdo porque no, no no se pensaban que estiesen unas fiestas tan populas, no yo creo que igual no sé pues también por los medios de comunicación el, el hecho que coincida también con un desfile militar en madrid etcétera pues que se, se conchuga no la idea de, de hispanidad con fiestas de opilar y bueno y, y, y totalmente diferente y, y lo que Yo, yo pienso que yo trabajo que calfer desde de los movimientos populares en, en Zaragoza, de carata afuera también de hacer de, bueno, de, de que, que estas fiestas sigan sigan populares y que continúen estando proyectadas y feitas desde de, los pueblo sí. yo, yo claro, yo la chen que, que le he elevado siempre, o normalmente echen de bueno también he traído chen de Murcia por ejemplo cuando vivo allí pero la mayoría la gente de Barcelona y y claro, veyen un tipo de de fiesta muy diferente del que se goza hacer por aquí, ¿no? Y y la verdad que flipan, flipan con que los bares sigan abiertos dica las 1000, de que veiga conciertos por todas carreras, de que de que la gente siga en la carrera también. Veían eh, hizo que decía Armando también, que, ah, pero aquí, tam que también, no sé qué, bueno, yo qué sé, ¿no? Estas cosas que de las explicas y que no, no plegan de, de creyéselas, y bueno, veían que había vida día de, de, de sus ciudades y de sus países, ¿no? Y, y bueno, este año también, pues, eh, han venido los bel, amigos y tal, y hostia, eh, han flipado, han flipado porque... Claro, mmm, veían un tipo de fiesta eh, tan tan aloñado de lo que de lo que os han por aquí que bueno pues llegué una mica locura, ¿no? Eh, y, y lo dan todos, sí, lo dan todos. O sea, ayer este año por ejemplo pues hizo ya 11, hicimos en las barras populares eh, en que yo creo que en la suya vida habían estado en una en una barra en la carrera, ¿sabes? Y flipaban. Y, Pues estimos en No Mata Dragones un atro de los grandes en ciertos de este año. Hemos entrevistado ¿no? antes a Jesús, sí sí. Vale vale pues pues sí se un atro de pero, los grandes puntos de trovada, ¿no? Pero pues puedes también. charlar de Mata Dragones ¿eh? lo quiero. Sí sí no pues hizo y el punto de trovada viera artesana tal, pero también estemos en unos barcos cascos bailando la bicicleta, o sea que a la fin. Eh, la bueno, yo, ya, ya, <risa> <risa> no es a <no>, <risa> Pero vi a, tan, vi a tantas cosas y tanta variedad que, que claro, flipa, ¿no? Pues eh, lo todo todos se y o día 12 y éramos en la plaza tres horas después de haber plegado en casa, ¿no? Y, hostia, y esto, bueno... ¡Jo, qué duro, y, macho! Sí, no, y es duro, pero, pero se, se ha de ser, para que veigan todos, ¿no? Y se ha de ser buen anfitrión en esta vida. Y, y no, no, la verdad es que... Y que tornaban flipando, ¿no? Una mica de, de rollo, de, de poder hacer tantas cosas diferentes y poderlas hacer en un espacio, bueno, pues una mica reducido también, ¿no? Poder bailar la bicicleta en un bar de Do de Casco y, y de entrar al de, de Van y irán metiendo corta tú, ¿no? Pues, yo qué sé. Bueno, pues <risa> como en las barras de Purna. Igual, igual, igual. <risa> barras de Purna que remataron, sabe decir. Por insistencia del sector viejo que vine, vamos, eh, con Lupercio Bandolero... de la Valdecho. Y es verdad. Y, eh, y, sa, y estío, la zaguera canta que se metió en las barras este año. Y es verdad, yo hoy estoy presente y estoy. Y que es que soy ahora. <risas> Este Estoy un momento maravilloso, que antimas yo creo que es eh, la primera vegada... que cantamos Lupercio Bandolero bien, con todas las estrofas una por una, en eh, lo suyo orden y tal. Porque, porque teníamos guida, ¿no? Claro, claro, porque siempre como lo cantamos Ahí a, a pelo, pues no, no Esto es un desastre No sé si tenéis be Bella zaguera coseta, porque ya pasamos Para lo venín pa lo convidado Armando, Chorche Muchas gracias <risa> Qué rancio que lleve <risa> Yo no sé por qué le he comido tanto, de verdad Qué más rancio Oye, Cho, Donde que vive en la montaña te ha tornado más ver, rancio A ver si nos veremos pronto, Chorche, que quiero ver a Sputnik ah aquí aquí, Sputnik, aquí ¿cuánto tiempo llegué. fue que no oye por los pilas? bueno pues pues cinco años mira huepa cuatro años que trabajo en la tele ah, O sea y Fa pues cuatro años y medio que me venía venido de la pues Sputnik y, también eh, tiene rito eh, ta venir. Eh, Sputnik pila. que llena nació, llena nació de botoca de, de de pues fíjate fíjate ñaki que felicidad le ferillas sí, sí este año ya era o pisadero ya era ya en opuesto en un al Sputnik que me Mostras. probaba fíjate, todo, cosa, me terminé a pisar pero bueno <risa> <risa> bueno Torche así nos vemos pronto Muy bien, tú ya sabes que ya es convidado a otra Barcelona. Sí. Carlos no, pero tú sí. que <risa> <Oye, risa> le un un alzaclaus de Tierra de barreno Que me ibas contando. Sí, no. no, que él entiende. <risa> sí, yo entiendo de, de una pegada que esté en casa mía. <risa> no, yo, yo no más que ya soy... Charlaba con nada de las galas que he venido este año dos pilas y le decía: Va, ah, pues esta no es y tal, me gritará Carlos, para tal, no sé qué. Y dice, pero pero, pero, pero si sí, han pasado y no sé qué, bueno, pero y es que, en que rematan los pilas ya se son parando los de la historia y, y, y el espíritu. Ya eso, tengo eso, ganas bien. de que siga octubre de 2017. Y yo, y yo, <risa> <risa> ya sabes que soy muy pilarista. <risa> <risa> <risa> claro, y ahora me pienso, octubre de 2017 será centenario de la Revolución Rusa. ¡Oh! Pues la Comunidad de Zaragoza... De yo creo que sacará sí, los misiles ya, ¿sabes? Para la ofrenda. <risa> ¡Ay, madre me va! <risa> bueno, pues... <risa> Con esto iba, iba a rematar antes cuando lo de Sputnik o Potoka, porque digo, mira qué perfecto, porque hemos principio charlando Potoka y rematamos charlando Potoka, de este puesto tan majo. Bueno, muchísimas gracias, Chorche, muchísimas gracias, Armando. Rematamos con estos misiles que no, no, no, no han salido. Sí, <risa> Muchas gracias. Eh. Muchas gracias. Pues eso, nos eh, metemos una otra canta y, y continuamos pues, con Ozaguer con convidado ya, que, que nos queda para rematar este Tierra de Barrenaos Especial Pilas en De estrella estrella toda la jornada, todo lo día charrando en aragonés y en Catalán, aquí en Radio Top en acento uno punto, Da FM y, y pues eso pues íbamos a continuar con, con Chen que ha estado tocando en estos pilares. En este caso, La Raíz. Y como aquí somos una radio clandestina, qué peligrosos que somos, pues íbamos a meter esa radio clandestina de La Raíz. Y a escape tornamos con lo siguiente con vida 1 Viva una herida que el tiempo no cierra. Ahí fuera en el patio ya lleva siglos mofándose el diablo, y aquí dentro el pueblo es la fiera que espera la noche atacar. Fuera en el patio desfilan al trote guerreras mochilas Fuera en el patio el río se cubre de antorchas en fila Fuera en el patio suena una radio clandestina Y aquí dentro el pueblo es la fiera que espera la noche atacar Desde su ventana Estos barrotes son un pentagrama Malditos, que el mundo escuche mis gritos Que vuestros hijos canten al delito Y la vida, que en cada puerta y esquina Suene una voz descosida Que aquí dentro el pueblo es la fiera Que espera en la noche atacar Cuentan las Desconvieron junto a todos los demás. Siguen creciendo flores allí donde descansas. Salió el sol en la noche, noche de fuego y balas. Sigo buscándote, no llego a dónde estás. Dicen que te junto a. Aquí tenemos con los cojones preto Blincando a todo el estudio Que esto tiene una maravilla Continas, eh, sentindo Radio Topo 101.8 de FM Continas sentindo Tierra de Barrenaos Y Continas en este especial de estrela a estrela Toda la jornada, todo el día de el sábado Y parte de domingo charrando en aragonés y en catalán esto no lo fan en Garrotar Radio No más aquí, en Radio Topo eh. Contra las rocas, alto, Que ruja mi final Es mi destino Que lo tengo muy claro Y bueno, en este programa que, que le vamos ya casi casi casi somos rematando, con tanta convidada y tanto convidado, pues plegamos ya a los convidado. Chusebrón, buen día, ¿qué tal? Buen día, Australia. Buena tarde, América. <risa> buena noche, Europa, Asia. Bueno, esto, la verdad es que la mitad de la Chen lo siente en podcast, o sea, que, que buen día, buena tarde, buena noche. Sigas sí. a que sigas. ay yo rey. Bueno, Chusebrón, Sebrón de informador, ¿no? De sí, informador turístico, más o menos, sí. Y también le ha tocado de trabajar los pilas, ¿no? Igual como charrabanos antes con Silvio y con Jesús de la hostelería, con Alex y con David de de los taxistas, con con Laura que ha trabajado otra traza también, pero pero le ha tocado de trabajar en las barras de Purna. A tú te ha tocado trabajar también en pilas. ¿Cómo cómo has puesto vivir estos pilas? Mm, Sin dormir <ríe> Fendo mm, chico ronas clucadetas Pero bueno O sea que, que tú En Caracas que has trabajado te has fotido firmes Borinas, ¿no? Mm, borinas como tal Pues dos, pero Salir todas nois Eso yo, eso yo <ríe> Más de tranquis, conciertos Pero en casa mía no Y, y la <risa> yo que, que nos hemos quedado se, se, me ha, se me ha colgado aquí el, el este y, y me ha, me ha matado íbamos a meter una mica de, de Mazinger los electroduendes que de Cabotacuan te, te traicionan Eh, ya ya son casi dos horas de programa ya son bellas cuantas vieras y, y ya la cosa va fallando eh, y bueno pues en lo tuyo en lo tuyo treballo pues has de informar a a muyita no qué es lo que lo que pregunta la Chen pues según te se los días los primeros días la Chen no quiso que programicas programicas programicas de fiestas <risa> <risa> programicas por prospectos pregones con todos los nombres posibles pregones pregones <risa> Dim pues, pues ya viene la chenda y fuera Ya te dice, pues Conciertos, cultura, alcohol Alcohol Te pienso el alcohol Y buses, autobuses para tornar A los hoteles ¿Lo más raro? Eh, pues Ferle es la declaración a de la, la renta Acércate al micro, por Dios <risa> Porque aquello lo más raro que le han preguntado Pues que si le fue la declaración de la renta Pero <risa> <risa> Ya le mandé a Alvareda <risa> Al abuelo ¿Cuál, cuál, ¿Cuál yo perfil de la, de la Chen que, que goza venir? ¿Viene... Pues o primer cabo de semana y es sobre todo Chen joven, que viene pues a fiesta, conciertos, eh, conoce a Chen de aquí, de Zaragoza, amigos, vamos, vienen a salir. Odiado Pilar y odiado Antis, y hay más Chen más mm, de religión, y de cultura, y de tradición, y sí, de shotas. Mm. y pues ya pues o, o segundo cabo semana pues ya en normal como tú como yo yo me yo me identificaba más con el primer perfil que has dicho pero pero Rosario Cristal ¿no? <risa> que qué, qué plebio hoy o Rosario Cristal que no se pero sé no fue por el ayuntamiento no ser... séptima vez se, seis siete una vez que no sale desde mil ochocientos y pico claro sido culpa del gobierno del cambio Pero te quieres acercar a mi Tres en a vez que, que no sale por plebía ¿Cuánto plebe en Zaragoza? Yo me lo miraría Yo si estás cristiano pues, pues igual Igual no quieren que salgas Tú cristiano y yo Ronaldo <risa> Esto es lo que pasa cuando grabas un pincheves Esto es real, Madrid lo ah, que yo he grabado Sí, sí, sí, ya grabado, esto, esto no lo he ocultado nunca Pero eh. Yo estoy no aquí lo, en directo ahora no la, Esto es en riguroso directo, directo Directo diferido en, en falso directo, esto tiene un nombre técnico Esto, ay, Dios mío, Dios mío y... False life False life <risa> Mala de Dios ¿Cómo, cómo oye la cosa un pincho y ves ya a Las ¿qué hora, ya? las diez y pico pues sí. Así no serán Bueno Y de, de lo que has puesto salir De, de eso que decías, ¿no? que, que casi no dormibas Que lo, lo que más gollo te ha feito En estos pilas de, de, de todo lo que has puesto fer Qué espacio, qué concierto Los versas qué... Por supuesto, como siempre Como siempre bueno, Como siempre que los he visto, las tres veces ¿Tres veces nomás? Tres veces Madre mía Y que, que en que llegue mi lugar nunca no han venido. Eso no puede ser tú, eh. ¿Eh? No, no puede, ser. puede ser, no puede ser, no puede ser. Pues ha sho ha estado, ha estado. Eso Ha estado así. Y, y bueno, no sé si si, si has visitado los nuevos espacios, todos estos que se han montado, los food trucks, lo, lo, lo los críos, lo del de, el parque Bruil. El parque Bruil sí, por supuesto, por, por que sí. ¿Y cuál es la vuestra opinión? Pues eh, los drafts, <laughs> los drafts. Vamos, tre, tremendos. Ya vi, vi habíos seis bloques en este programa. Yo creo que, que es, en cuatro, lo menos, han salido los drafts. O sea, desde aquí, felicidad a los drafts porque son los que... pisca Los que lo han petado en estos pilas. O sea, ni, ni la Ronda, ni el Footrux, ni... Footrux. <ríe> ni cosa. <risa> y bueno, pues tú como treballador de que, que te has estado en los pilas... Bella reivindicación a nivel profesional, a nivel personal, a nivel de lo que quieras. Está ahí estos pilas. Bueno, estos pilas ya no, porque ya yo he pasado, no podemos tomar tan to pasado en cara. Pero para los pilas veñens, ¿qué, ¿qué reivindicación tienes? Sí, pues que si sí, son fiestas, son fiestas para todos. Y yo también quiero fiestas como todos. <risa> <risa> y es que son nueve días, más la víspera, diez. Diez días. Pues he trabajado de diez, siete. Eh, siete conciertos una boda unos fuegos una exhibición de baile que hemos paloteado también bueno oye, verdad que tú y participas de verdad. verdad cuéntanos y eso hombre pues qué sí. tal lo paloteado bueno en qué, qué paloteo y es si sí, se puede decir yo me espero que sí en o dance de san chuset muy bien dance con z que yo del 87. <risa> o dance no la grafía <risa> Ya me joven, ¿no? O ya más entendido. Odance y posterior. Ya más entendido, sí. de 2004. Bueno, ¿y qué tal, Odance? Pues yo como soy en, soy viciado, pues súper bien. A mí me encanta. ¿Qué más collas llevan? Eh, fueras de tenerías, que son con problemas organizativos. Eh, Aspencat. No, aspegando todo le van lo de no, los no, daces no no, no, no era Esto que es una de fondo y eso y eso. Pues no. <risa> Carrer de <risa> la amargura. <risa> qué me da igual. All right. Toma right. ahí. right. Bueno. ¿Qué qué tal qué, lo qué, lo dancei? ¿Cuál era la pregunta? Sí. Concéntrese, por favor. <risa> Sí, no, pues, muy bien, facimos estimos, eh, de Zaragoza, de, de Zaragoza capital, eh, sanchuse Raval, Guillo Gancho, y de Vicos Rurales, eh, Monzalbarba, mm, Garrapinillos y Casetas, ah. todo la, la orla oeste de Zaragoza, pero muy muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. y a primera vez, primer vez que se fació, pero... para repetirlo, eh, para repetirlo. Primero facimos un un pasadillas de, de San Lázaro por agarrar eh, Don Jaime Espocinna mmm, bailando en agarrar la carrera de Infonso, din, pues, manifestación para rematar en las murallas en San Juan de Espanez y después pues, exhibición, los seis grupos nueve zagada de pues 15 minutez, 20, alto aso pero para repetirlo. Y después vio Día Plenos, ¿no? de noise, pero no, eso es toda la noidantis. Ah, es la noidantis. Que noi ah, sí. es que lo qué por es panto. La noidantis. Yo, yo llegué que eh, bueno, que espanto digo yo es porque por? yo me fan miedo los petardos. No, bueno, a la vez yo, pues, yo, el yo espectáculo del copón yo, yo, y a lo menos lo que veía por Facebook. Yo hoy estoy con Chorche un rato, bueno, y era la plaza Petada de Chen, no sé, y Culliva. Y muy, claro, muy todo bien, pero una persona que da miedo a los petardos, pues no, Pero que yo me especto lo bien pincho esto sí, sí, sí, de apleros sí. y tal y eh, bien bajo Yo ¿Por? no yo no podía verlo porque llega era de boda, pero es que pero si si lo mm, no, tío, Gracias, lo gracias Chicho, te quiero. <risa> <risa> no, que me lo pase me lo pase muy muy tismole, muy tísimo. Eso tismole, eso. Tismole. No no pasarías mal rato, no. En primerías te quejas porque dices, pues va una boda en pilas, pero bien dices, hostia, me lo he pasado de ¿eh? tipo bomba. Te salido esta para la web. ¿De Sí De Vitibomba sí vale. De Vitibomba siempre, Y es verdad claro. que son menos taxistas ¿sí? ah, no. no, pues no sé si lo visto. Bueno, pues no sé si tienes bella coseta más Bella aportación, bella reivindicación Bella movida Pues a ver, en fiestas eh, Yo me estoy tor Soy tornándome un, un folky y yo reivindico más folk. Viva, el folk ¡Viva el folk! ¡Viva el folk! ¡Viva el folk! Pero no el paso doble <risa> Bueno, también, pero no tanto Muy bien, yo pues. ¿Soy tornándome folk folkí? Pues más folk. Y es verdad, y es verdad, la je verdad. Llegué Cal y yo, so que sí, que si en que, hombre, pues este año hemos tenido los Bosnerao, hemos tenido Villanue sí. hemos tenido. Pero más, en Queremos más. Sí, sí Cal. Sí, se en, en pasavillas, claro, no, son, no, son pro, no son programaciones oficiales, pero sí que es verdad que sí. se pasavillas de Dulceineros, de con Salterio y Chiflo, etcétera Pero sí que es verdad que, que el cualquier ayuntamiento pues ha llegado un poder también para, para, ¿Para llegar a hacer esto, esta actividad. En San Bruno, en, sí, en, en bueno. esto de los ríos como se dice? Lo de toque que se casa la Chen. En el espacio Ebro. En el espacio Ebro. No no, no, no, no. Bueno, que sí, que había habido <risa> No, es verdad. De que cada día que viniese más, pero vino vivo. No, este año estaba la primera la primera primer trovada de, de, de danzas taragozanos. Sí. También había una trovada de gaiters. y eso nunca no llevaba no asistado no de verdad había más rondas que nunca no, muy tis, muy bien pues, sí. para ser pues, que sí. fago y bailar bailes baila, tradicionales entonces como yo se, se nos va rematando lo tiempo ya lo siento y la viera y la viera no, voy pues, la viera en cara, en queda en cara, queda no. muchísimas gracias tu por haber venido por haber compartido de cosa eso que me daba vergüenza pero estas cosas aquí vergüenza nunca, nunca en tierra barrenados hombre Ahí somos. Muchísimas gracias, Chosebrón. muchas Muchísimas gracias, Armando. Gracias a ti. Bien. <risa> <risa> te he visto, te he visto Está ahí atento ahí. ¿eh? Bueno y como siempre rematamos este tierra de barrenados especial de de estrella a estrella de charlando de, de pilas. Lo vamos a rematar con un resumen musical, como siempre, que hemos es sentido Perastí de Zaga, a los Sobrín a Talco, a los Romeos, a Luz Eriol, Ibsen y Cravi, Piratas un Sistema, Dada, La Gosa Sorda, Escape, Vendetta, La Monkey Van, Doctor Calypso Sohai, Los Brodis, Siniestro Total, está Every Night, electroduendes Duendes, Els Catarres, Mayacán, Esnebelcha, Muguruza, Cojón Prieto, Los Peter Sellers, Reincidente Su, Ixoray, Ixoray, Perdón, La Raíz, Acero, Los Draps, los drafts que son los grandes triunfados de este programa a Tupa y Platero y tú, remata a Tierra de Barnaos en esta jornada histórica de estrella a estrela, un día de programación en aragonés y en catalán Así no es que la programación continua todo lo día y Maitín también o Domingo continuaremos charrando en aragonés en Catalán aquí en Radio Topo, no lo sentirás en Garra de Radio Gue, eh, no sé, solo, solo programa en aragonés en la parrilla, hizo hice sentir la aragonés y lo Catalán todo lo día en, en esta emisora. A voz o sin voz, ya aunque te enterarás las cosas que en verás te importan. os recordamos que esto y la versión radiofónica de Blog, que lleva lo mismo nombre, Tierra de Barrenaos, que llevo 10 años ya dando mal en Aragonés, que todos los miércoles nos puedes escuchar eh, de 6 a 8 en Radio Topo, punto 101.güeyito de fm que puedes seguirnos en el blog, en el programa de radio, eh, y, que puedes seguir el blog y en programa de radio en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Flickr y en iVoox. E que así puedes sentir todos los programas que ya se han emitido que puedes probar los podcasts anteriores y darle sobre todo a botón pretar o botón de donar y me das perricas para que esta chen se fraiga unas miras y recuerda que si es farta de cuñaos Armando Fauna Armanda <risa> <risa> que si es farta de cuñaos Ascuita Tierra de Barrenaus vale tornamos tornamos a escape en ves pocos en Vels pocos días ya sabes que todos los meses fuimos un programa nuevo Y, y bueno que todos vaya muy todo bueno hemos estado sintiendo entre entre trozos y troz de, de programa hemos estado sintiendo una mica a las collas que, que han estado sonando en estos pilas en en directo o, o bueno pues Pues alto vaso, esa, esa mosiga que nos ha que, que hemos compartido en estos pilas y quiero rematar con una canta que, que sentí en las barras de, de Purna y que me encantó y que llevo un descubrimiento que, que he probado que lle de la otra que se se quemó y que yo creo que hay una canta sobrebuena precisamente en estos pilas. Que, que hemos estado viviendo la reivindicación feminista pues pues mucho más que no que no otras vegadas y que esperemos que esto no sea una cosa pues, pues de un pilar o, o, o puntual, sino que continúe y que y que tire y que tire en tabán, no y que y que el día pues no hagamos de reivindicar esto porque ya se ha conseguido la, la plena igualdad. Con se quemó de la otra. Nos despedimos, que vaya bueno, os deisamos con la resta de la programación de, de Estrella Estrella. sobreviviera a su agresión, dejase de ser víctima tomando la cerilla y el bidón. Me ha obligado a estar pensando Y es que creo que vestido con ropa tan inflamable Él se lo estaba buscando Tendría que haber vuelto a casa un poco más temprano Probablemente había estado bebiendo Y es que todas sabemos que el alcohol Te hace susceptible al fuego Y se quemó, se quemó Babshu baribari Se quemó, se quemó Y me pregunto por qué no lo impidió No es tan difícil apagarse Solo hay que rodar un poco por el suelo Que seguro que en el fondo lo había estado queriendo Y hay testigos que ese mismo día le vieron comprando un mechero Como saber si no se prendió fuego a sí mismo y luego mintió Seguridad hay que educar a los violadores Lo mejor será que vistan ropa ignífuga Y que siempre lleguen